Porque, bueno, en la última audiencia el dueño dijo que tuvo que pedir un préstamo para regularizar situación de algunos compañeros que están adentro, que estaban en negro, cuando en realidad la empresa se está expandiendo. Claro. Trabaja las 24 horas, todos los días. Uh -huh. Fernando, te agradecemos muchísimo por estos minutos Muchísimas y bueno, seguimos de cerca el caso. Muchísimas gracias, les agradezco. Allí, eh, Fernando González, ex trabajador, trabajador de despedido de la empresa Bimar de Moreno. Eh, una situación... Eh, de esclavitud Totalmente ilegal digamos, Prácticamente trabajando Más allá de la pandemia Sin las condiciones sanitarias Correspondientes Y encima amenazados eh, Cercenando el derecho A la organización Así es eh, Responsabilidad de la empresa Pero también un ministerio De trabajo Que no está haciendo Lo que corresponde En este uh -huh. caso Que Así es regular es. Controlar Y bueno Llevar adelante Algún tipo de, de acción Contra la empresa Para que se ponga en regla uh -huh. Mediodía Aquí en Desde el barrio nos queda La última hora por delante Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio Radio Gráfica FM 89.3 Nos entendemos Noticias Política La oposición judicializará el funcionamiento del Congreso si no se logra un acuerdo de este modo lo anunciaba el diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, a Telam Radio. Con respecto a, las, a la denuncia de Sergio Massa, nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de eh, viralización de datos personales y demás. Creemos que es un es totalmente repudiable y, y, está, y estamos totalmente en contra de ese tipo de actitudes. Ahora también me parece desatinado por parte de Sergio Massa de hacer una acusación a la oposición porque nosotros somos la oposición y nosotros no tuvimos ningún tipo nada que ver con eh, las acusaciones que está haciendo Sergio Massa, así que más allá de repudiar el hecho de las amenazas a él y a toda su familia, también le reprochamos a Sergio Massa esa acusación sin sentido y sin ningún tipo de fundamento. economía El Banco Nación va a la justicia para evitar el vaciamiento del grupo Vicentín. Reclamará ante el juez federal Julián Ercolini que se investigue la venta del frigorífico Friar, propiedad del grupo empresario, que se habría transferido a otro grupo. Al mismo tiempo, el Nación se presentará como querellante ante la justicia de Rosario para que evalúe el accionar de la cerealera ante la posibilidad de que se genere un vaciamiento del patrimonio de la empresa. Sociedad. Unicef coordinará la compra y el suministro de vacunas contra el coronavirus. Se trata de la operación más rápida y de mayor envergadura jamás realizada en materia de adquisición y suministro de vacunas y está enmarcada en el Plan del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19. El Fondo para la Infancia de la ONU ayudará también a obtener vacunas a 80 países de ingresos más altos que informaron su intención de participar financiando las dosis con sus presupuestos públicos.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 Escuchalo por Radio Gráfica, de lunes a viernes en Desde el Barrio, en Abramos la Boca y a la Medianoche. Y los domingos, escucha el capítulo completo al término de H. Domingo. La Compañía, radioteatro Los trabajadores estatales, tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. La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 Fin de Espacio Publicitario. Será un mini fondo del urbano para la Seguridad, lo que se presentará hoy entre el gobernador Axel Kicillof, el presidente Fernández, Sergio Berni también, implicará una inversión de 10.000 millones de pesos, se incorporan 10.000 efectivos y 3.000 vehículos. Así que estaremos esperando a ver eh, este acuerdo, a la presentación de este acuerdo con 24 intendentes del área metropolitana y un plan de de plan de inseguridad, no, plan contra la inseguridad, un plan de seguridad que va a eh, totalizar 10.000 millones de pesos como un pequeño fondo este, del Conurbano, algo que dio tanto que hablar en la gestión de María Eugenia Vidal. Fernando Proto, historia en desde el barrio. Y hoy viernes como todos los viernes le damos la bienvenida a Fernando Proto. Fer, ¿cómo estás? Buen día, Fer. Buen día, ¿cómo están Leila y Lautaro? ¿Todo bien? Muy bien, Muy bien aquí andamos. ¿Cómo te trata estos estos tiempos tan eh, incómodos? Sé ¿eh? que si son tiempos incómodos. Eh, estos tiempos incómodos y como diría la canción el tiempo está a favor de los pequeños. Eh, eh, nada, yo creo que hay que pasarlo, no queda otra, hay que pasar el invierno como decía el chancho Pergarey, pero esperemos que esta vez el invierno no sea el invierno de 30 años como lo, como terminó siendo y que sí. y que después venga la primavera a a florecer los campos y y las tierras. Yo Nada, hay que hay que hacer fuerza entre todo este contexto, sacarlo mejor y a partir de ahí seguir dándole para adelante. Contra viento y marea siempre. Uh -huh. Muy, bien. Muy bien. ¿Qué tenemos para eh, el día? Tengo, tengo un discurso de futuro. No, está, <risa> bien, está bien, podés ser bien. El, que, el candidato. Eh, gracias, gracias, como Bernie. <risa> claro. mm, bueno, entre Bernie y Fer, sin duda lo voto a Fer. Vote pronto. Gracias, gracias, gracias. Eso, eso es un, una alegría para mí. Eh, de domicilio en Capital Federal, ¿no, Proto? Sí, sí, mi domicilio es Capital Federal. Ah, bueno, sí, entonces sí. no sé si vas a juntar tantos votos. Sí, no, no, que igual yo con ganar el sur de la ciudad sería feliz. Comunero, comunero de la 9. De Fernando Proto, Ah, comienes. claro, después de las, de las columnas que se mandó. No sé qué tanta qué tanto vas a poder hacer siendo comunero, pero bueno. Este... <risa> bueno, pero algo uno puede hacer. Igual tendría que ser de acá de Almagro, Comunero, porque yo vivo en Almagro. Pero, pero bueno. Ah, bueno, eh, Comunero que... de, la de la Comuna número 5. De eh. la 5, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, vamos, a, recordar, vamos a terminar de recorrer barrios. En realidad vamos a darle así como un cierre contando pequeñas cosas de los de historias de los barrios, de, en general de, de la ciudad de Buenos Aires. Hicimos ya todo nuestro recorrido por el sur de la ciudad, arrancando obviamente desde Barracas eh, y haciendo toda esa voltereta que yo decía en auto, pero vos querías hacer en colectivo, el eh, Lautaro. Entonces vamos a ir así mechando algunas cositas, como por ejemplo, a ver, siempre nos... Eh, si vamos al centro de la ciudad de Buenos Aires, a la playa, a la Plaza de Mayo, uh -huh. más específicamente, eh, la Plaza de Mayo es un lugar con muchas transformaciones, pensemos la última que le hizo el gobierno de Macri como, como plaza política histórica de, de la ciudad de Buenos Aires, volviéndola a transformar en una plaza seca, que ese siempre fue, es muy loco, ¿no? Porque la última transformación que tuvo de ese estilo la hizo la dictadura militar o uh -huh. sea dejar de ser una plaza verde para pasar a ser una plaza seca como una forma más de control social, entonces eh, yo creo que igual macri no miró tanto el tema de la dictadura sino miró de estilo yankee, de de plaza seca estilo washington todo toda esa zona, entonces por eso le pintó ese armado de de bueno a él no al que lo hizo que en realidad fue un tercerizado, pero uh -huh. digo ese armado raro, extraño, porque uno llega a la Plaza de Mayo hoy en día y le parece raro igualmente cómo está cómo está dispuesta la Plaza de Mayo hoy en día, eh más sin lugar para sentarte cerca de las fuentes, porque uh -huh. antes tenías los banquitos de cerámica y ahora solamente tenés verde, podés sentarte al verde, pero era como otra cosa estar cerca del de de las fuentes, de las famosas fuentes de la Plaza de Mayo. Pero es muy loco porque muchas cosas cambiaron de la Plaza de Mayo, porque esas no fueron sus primeras fuentes. Sus primeras fuentes en realidad son las que hoy están en la 9 de julio. Una está eh, cerca de la Avenida de Mayo y la otra está cerca de Avenida Córdoba, que estaban uh -huh. ubicadas de forma distinta. Eh, pensemos que la Plaza de Mayo se inundaba hasta mitad del siglo XIX, porque estaba muy cerca del río. Hoy uno piensa, bueno, ve Puerto Madero y está eh, ve tierra, pero digo, uh -huh. hasta hace 130 años hasta ahí todavía había río no estaba el puerto claro ni estaba la reserva ecológica eh, por eso era la zona eso se llamaba la zona del bajo era del bajo porque estaba más abajo del nivel de la tierra muy cerca del río digo cuando uno dice el de, dice retiro uno dice retiro y piensa la estación el hotel el hotel xerato la plaza san martín el cabanas pero digo en ocho 18 pongamos en 1840, ir al retiro era ir a un lugar realmente alejado, por eso se llamaba retiro, porque estaba retirado de la ciudad. Es más, donde uh -huh. hoy está el hotel que nombré recientemente, era y donde hoy está la Torre de los Ingleses, una donación del gobierno británico a la Argentina, representando al Big Ben, ahí era donde se tenía el asiento de esclavos, uh -huh. a los esclavos se los ponía ahí durante la cuar una cuarentena que se les hacía a los esclavos para ver si no estaban enfermos o demás, y donde hoy está la Torre de los Ingleses se los vendía. Y eso no se hacía eh, en la ciudad, se hacía cerca del río, alejado de la ciudad, en el Retiro. Por eso donde hoy está la Plaza San Martín, eso fue un regimiento. Lo mismo que ir a la Recoleta. Ir a la Recoleta en 1850 era ir a un lugar peligroso. Te robaban, hoy ¿no? te roban con los precios, en aquella época se robaban los salteadores que vivían por la zona y los únicos que se animaron a estar ahí eran los monjes recoletos que tenían su iglesia del Pilar uh -huh. y que se transformó después en cementerio público a partir de 1822, lo que hoy es el cementerio de la recoleta cuando uh -huh. el uh -huh. gobierno de rivadavia eh, para el gobierno de Martín Rodríguez, siendo Rivadavia ministro, hace o sea, cuando era ministro del gobernador Martín Rodríguez, definió eh, que la gente dejara de ser enterrada dentro de las iglesias por el tema de las enfermedades, entonces se los empieza a enterrar eh, en un cementerio público estatal. El primero, si mal no recuerdo, es Cosmer Gerich, es el primer muerto que se lo entierra ahí. Uh -huh. eh, o sea, el muerto importante, ¿no? Claro. Y después van a ir apareciendo los otros cementerios. En la época de la Fiebre Amarilla, el famoso cementerio del Sur, que es donde hoy está el Parque Ameguino, eh, que bueno, hoy piensa, bueno, un parque, qué lindo. Bueno, no, eso fue un cementerio lleno de muertos. Eh,